Bueno, y está ya en contacto con nosotros nuestro querido Plinio Arruda Sampaio Jr. ¿Cómo estás, Plinio? Buenos días, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, para nosotros bueno, para también nosotros... es un gran gusto. Y te digo, Plinio, que las veces que te hemos preguntado por lo que dice la prensa uruguaya del crecimiento de la economía brasileña, que está todo bien y demás... que vos siempre nos has traído al piso y nos has dicho, bueno, que se informen mejor pero ahora se está informando que sí, que creció la economía la mayor economía de América Latina creció Sí, Ángeles bueno, yo siempre traigo la mala noticia ¿no? hoy día no, no es que sea una buena noticia pero eh, el IBGE, que es el Instituto de Estadística eh, Brasileño Brasileño eh, informó el desempeño del PIB en el primer trimestre del 2024. ¿no? Y lo que se nota es que la economía brasileña está creciendo arriba de lo que se esperaba. ¿no? Creció en relación al trimestre anterior 0.8. Es importante, ¿por qué? Porque venía cayendo, entonces hay una reacción de aumento. Sí. Y en relación a los últimos 12 meses, está creciendo... 2.5 es menos de lo que había crecido porque el año pasado creció 3%. Entonces está desacelerando, pero desacelera en ritmo menor de lo que imaginado. ¿Cuál es la expectativa para el año del 2024? Es un crecimiento de 2%, el doble de lo que se imaginaba al inicio del año que conversamos aquí, ¿Sí? 1%. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la mala noticia no está mala, porque no va a caer para un por ciento, pero sí para dos por ciento. Lo que es necesario que quede claro es que dos por ciento en realidad es muy poco para generar un, un, un estado de, de generación de empleo, de, claro. de bienestar. ¿Por qué creció Ángeles? Creció básicamente por el consumo de las familias, lo que es una buena noticia. ¿no? ¿Y por qué crece el consumo de las familias? Porque el mercado de trabajo está, digamos, eh, como nosotros decimos aquí, caliente, está, digamos, eh, creciendo y porque el gobierno aumentó el salario mínimo real. Y aquí en Brasil, como la gente tiene muy, muy poca plata, cuando... Un poquito de aumento que le des, todo ah. se convierte en consumo. Y esto tiene un efecto, digamos, multiplicador en la economía. Y creció porque el gobierno Lula está pagando lo que nosotros llamamos aquí de precatorios. No sé cómo se dice en español. Son no. deudas del Estado que Bolsonaro no pagó. Y Lula está pagando. Y esta, esta plata entra en el mercado... Y anima un poco la, el nivel de actividad económica. O sea, la economía está creciendo, pero crece de manera, digamos, muy débil y de una manera que todavía no es sostenible a largo plazo. Pero está creciendo más de lo que se imaginaba al inicio claro. del año. Para que no diga, solo doy malas noticias. Bien, eh, la fuente de, de todos estos porcentajes y números es el Fondo Monetario Internacional, por lo que veíamos que el propio Lula fue el que puso en sus redes sociales que esto que está sucediendo con la economía de Brasil, que lo puso por encima de Italia incluso, dice a Brasil, como que está entre los grandes, eh, que esta es una demostración de que la, va por buen camino la economía del gobierno de Lula. Bueno, la economía del gobierno de Lula sigue en la receta de los gobiernos brasileños de los últimos 20, 30 años. O sea, claro que es cada presidente le da un toque especial, pero es básicamente la misma receta, ¿no? Es un, una política liberal y la acción del Estado regida por la austeridad fiscal. Entonces, ¿qué es lo que esto significa en realidad? es que es un gobierno que hace la política para fomentar los rentistas, los, de los detentores de la deuda pública, ¿no? Mantiene siempre la economía, digamos, me frenada, ¿no? Sin capacidad de expansión grande. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento de 2%, sí. es realmente una economía estagnada, ¿no? Y es un 2% no sostenible, es un 2%... de causalidad, porque se hace un gasto público más aquí más allá. Entonces, eh, en realidad, es un el, el gobierno Lula tiene nota, digamos aquí, la mayor nota en la escuela es 10. ¿no? Mm. Tiene nota 10 para el gran capital, pero para los trabajadores es un gobierno que, que tiene una política antipopular, aunque en dosis mucho menor que Bolsonaro. Claro, claro. Y de, vos dijiste que hubo un crecimiento del empleo, ¿no? Hay más gente trabajando. ¿En qué sector vinculado a qué es el crecimiento? El, el sector que más crece es el sector de servicios, ¿no? Entonces, eh, y de comercio, y sobre todo del pequeño comercio. Estos son los sectores que crecen. El año pasado el crecimiento fue impulsado por la agricultura, porque tuvimos una zafra récord, y realmente se vendió mucho, entonces fue un crecimiento impulsado básicamente por las exportaciones, pero ahora no, este impulso ya fue, ya dio lo que tenía que dar y ahora el crecimiento viene por la, el, la expansión de la masa salarial, porque hay aumento de empleo, hay un pequeño aumento de salario real que es modesto, pero la economía brasileña tiene un, un mercado interno muy grande, Entonces, cuando y la gente cuando tiene un poco de plata gasta, entonces es como si fuera para hacer una metáfora un caballo muy, muy digamos muy eh, que quiere siempre correr si sí, sueltas sí. las riendas va a correr entonces es muy fácil hacer la economía brasileña crecer ah. si eh, digamos se sueltan las riendas entonces lo poquito que sueltas ya la economía responde muy rápidamente, entonces básicamente por eso que está creciendo esto y al, y en paralelo los gastos mayores del Estado con transferencia de ingreso a la gente pobre y con pagamiento de deudas retrasadas de, del gobierno Bolsonaro ¿Cómo estás Plinio? Un, un apunte antes de ir al próximo tema que nos quedamos siempre, tratamos de traducir algunos términos esto que decías del precatorio Eh, estaba mirando que se puede decir como un certificado de deuda de una reclamación judicial que, que se hace hacia el Estado, por lo que veo. Lo podríamos traducir así. Buenos días, Hernán. Eh, eh, en realidad, el precatorio es una deuda del Estado con una empresa, con un una particular. Familia. Sí, con y un particular. Cuando él no paga la deuda, esto se convierte en un precatorio. Uh -huh. Entonces queda en una cola de espera. Para cuando el gobierno tenga plata, pague. ¿no? Esto, es, esto es lo que llamamos de precatorio. Bien, yendo a otro de los temas que nos planteás, donde los temas judiciales, por supuesto, están sobre la mesa hace tiempo en, en Brasil, eh, está esta conclusión de la investigación de la Policía Federal brasileña, eh, que concluye con la... Entiende que se debe acusar al expresidente Bolsonaro De fraude eh, por el tema vacunas contra el COVID que vos nos has comentado y de apropiación indebida de joyas que pertenecen en realidad al Estado brasileño. Esto concluye la investigación policial. Y eso, esto es. Este es un asunto que ya lo conversamos aquí algunas veces, ¿no? Y nada más una anticipación de lo que probablemente conversaremos ¿no? en la próxima semana. Lo que hay una noticia que es. siempre plantada por la Policía Federal, que la investigación se concluyó y que la conclusión es que sí, hay evidencias muy fuertes que Bolsonaro cometió fraude en, en, en su tarjeta de vacuna para poder viajar a Estados Unidos y que también está acusado de eh, hacer apropiación indebida De las joyas del Estado brasileño, que es un regalo que ganó del rey de, de Arabia Saudita y que se llevó para su casa y que la vendió en Estados Unidos, ya lo discutimos. Después, cuando descubrió que que había sido pillado en, en esta venta, la recompró y, bueno, y por orden de, de, de la justicia, la devolvió al Estado. Entonces, son estas dos acusaciones, es una noticia importante, ¿por qué? porque ya hay ahora una acusación formal criminal contra Bolsonaro. Nosotros ya habíamos anticipado aquí que probablemente esto ocurriría. ¿Por qué? Porque ya toda la movilización política es de una cohesión del orden para tratar de enfrentar criminalmente a Bolsonaro. Y parece que esto, de hecho, va a empezar la próxima semana. Bueno, pasamos al tema de la huelga que se está dando vinculada a la educación. Vos desde hace mucho nos venías hablando de que ha habido movilizaciones, paros, medidas a nivel universitario. Eh, en general por, por todos los temas que tienen que ver con salario, con las condiciones de trabajo. Pero esta vez es contra las privatizaciones y es en Paraná. Sí, yo creo que esto es importante, Ángel, en una visión más amplia, por, para ver que empiezan las contradicciones sociales a emergir en el escenario brasileño. Aunque la economía esté creciendo, digamos, más de lo que se imaginaba y más que en los gobiernos pasados, no mucho más como discutimos, pero un poco más, las condiciones eh, reales de, de vida de la gente está muy malas. Claro. Y esto empieza a explotar en el sector de educación, ¿no? Ya tenemos la huelga de los profesores de las universidades federales que vamos a discutir en un rato cómo está, sí. pero ahora explota una huelga muy fuerte con manifestaciones de calle, con mucha gente en el estado de Paraná. Y la causa es que el gobernador del estado de Paraná, cuyo que se presenta y es conocido en la prensa como... Ratón Junior, Ratón Hachino Junior, ¿no? Porque porque su papá es un hombre de la televisión muy conocido que se presenta como Ratón Hachino, Ratoncito, ¿no? En realidad. Y el hijo entonces agarró, no es su nombre, pero agarró como nombre político Ratón Ratoncito Junior. Y de hecho es un ratón Porque lo que está proponiendo es una privatización de las escuelas secundarias y primarias, ¿no? que es responsabilidad del gobierno del Estado en el sistema brasileño educacional. ¿no? Entonces, él está proponiendo transferir escuelas para la gestión privada. Ya aprobó la ley y ya tiene un plan de privatizar 200 escuelas. que es 10% de las escuelas del Paraná en un sistema que él llama de programa de parcería de escuela no es un programa que en realidad no es una parcería es una trampa no que es dar a, a escuelas privadas la gestión de escuelas públicas él es un sistema que también parece que, que va Que, que interesa al gobernador de Sao Paulo y al gobernador de Minas o sea, esto ya está ganando una proporción muy grande pero tiene la, la, la resistencia total de los profesores, de los funcionarios y de los estudiantes Paraná en el momento está con 100% de las escuelas integral o parcialmente paralizadas no. entonces esta es un una cosa que yo creo que no se termina así tan fácil y que se va a, um, digamos, expandir para São Paulo y Minas Gerais y va a ser un foco de, de tensión fuerte en los meses que vienen. Claro. Plinio, ¿y el gobierno de Lula dice algo sobre esto? Buena pregunta, Hernán. Calladito, si mm. dice, lo dice tan, tan bajo que ni yo lo escucho. Yeah. Bueno, y nos queda la parte de las universidades. ¿Cómo sigue todas estas movilizaciones? Lleva ya tiempo, ¿no? Lleva meses. Lleva meses. Es un impasse que el gobierno trató de superarlo la semana pasada, haciendo un acuerdo con un sindicato eh, inexistente, absolutamente formal, creado por el propio Lula en su primer gobierno, para eh, sustituir el sindicato fuerte de los de los profesores que se llama Andes. Sí. Entonces, él creó este sindicato que se llama Proífes. y en en el impasse de la huelga, el gobierno improvisó una reunión con los dirigentes del Proífes y firmó un acuerdo completamente espurio que fue repudiado incluso por la base de los del Proifes, el Proifes Controla el, eh, el sindicato solo en cinco de las más de 80 universidades federales. Pero en cuatro de estas cinco, la base del Proífes rechazó el acuerdo negociado por el Proífes. Pero, pero esto es importante, Ángeles, para allá de la cosa directa. Porque demuestra una ruptura de Lula con un segmento social, Que, es, que le dio todo el apoyo porque los, las universidades federales fueron punta de lanza de la resistencia contra Bolsonaro fueron las mayores manifestaciones contra Bolsonaro y fueron fueron lo, lo, el sector fue el sector que más apoyó a Lula y más se movilizó por la elección de Lula entonces al hacer esto eh, Lula rompe de una manera muy fuerte Con lo que él tiene de más, de, de base social más movilizada. Sí. Y esta semana hay más de 10 artículos eh, en, en periódicos grandes de gente de Lula criticando el gobierno Lula y, y sorprendido con esta, digamos, medida que, que en realidad es, es, es una traición de un sector que siempre le fue leal. Entonces, sí. esto es una cosa que también tenemos que acompañar. Y demuestra cómo la, el deslocamiento de Lula hacia, hacia la derecha es estructural. ¿no? Él va haciendo nuevas alianzas y de esta, en este gobierno ya ni con mucha preocupación en mantener la, los, los nexos, los celos, las relaciones con su base anterior. ¿no? Pero esto ya se imaginaba desde el comienzo, porque... El gobierno fue intransigente, totalmente intransigente en las negociaciones y al final traicionero en la conclusión sí. de las negociaciones. Entonces esto también es una cosa importante para mostrar cómo Lula se va distanciando de lo poco que tiene todavía claro, de claro. nexos orgánicos con sectores sociales importantes. O sea, por lo que decías, o si entendimos bien Plinio, Desde el gobierno de Lula se estimuló la creación de ese sindicato que nosotros decimos amarillo, digamos, sí. no eh, por fuera de de la CUT, digamos, que es la central que siempre estuvo identificada con el PT. No, este este PROIFE es un sindicato que Lula inventó en su primer gobierno para con Petir con el Andes, Ajá. que es un sindicato muy fuerte uh -huh. y que no, era afiliado hasta muy, un poco tiempo a la Conlutas. Ah, bien, eh, bien. Que es un, Más una, clasista, más central, más clasista. Una, más clasista. Sí, el, el, el PT entró en el Andes porque el Proifes no prosperó. Claro. Entonces, mucha gente del PT también está en el Andes, disputaron la, la dirección del Andes. tuvieron mucho voto, tuvieron 40% los votos, no es poco pero de cualquier manera este entonces el gobierno viene, llama al PROIFES como si el PROIFES tuviera legitimidad para negociar algo y y hace una, un acuerdo para encerrar la huelga que no tiene la aprobación de la base claro. ni de la base muy pequeña del PROIFES donde tienen un poco de base y sí. mucho menos de la base de Landes Entonces hay muchos artículos de gente del PT, de la dirección nacional del PT, que son profesores, están en el Andes, mm. indignados con claro. el gobierno ¿no? por este tipo de, de acción, que es más o menos como si yo hiciera una negociación de yo conmigo mismo, uh -huh. porque el PROIFES es gente del gobierno, entonces es una falsa claro. negociación, claro. sin ninguna base. Incluso la justicia brasileña, Eh, ya refutó la negociación como una negociación ilegítima no quiero aprovechar solo para ya que la mencionaste porque a veces hablamos de la coyuntura pero va, va quedando desplazado el analizar un poquito más actores que conocíamos de estos años de Brasil mencionaste a la central con lutas qué, qué ha pasado con esa central o con ese ámbito sindical clasista como decíamos Entonces, la conductas está en una situación muy difícil porque el PT trabajó de manera muy fuerte para esvaciar el conductas y una parte del pesol que estaba en la conductas salieron de la conductas. Entre los cuales el mayor sindicato de la conductas que era exactamente el Andes, mm. que es el sindicato de los docentes de las universidades federales, era el mayor sindicato y el más rico. Entonces, el, el, el, con, con la gente del PESOL, una parte ¿no? de la gente del PESOL, se saca el Andes de la Conlutas. El Andes todavía no está en la, en la CUT, pero tampoco está en la Conlutas. Claro. Entonces, la Conlutas está en este momento muy, muy esvaciada y sin capacidad de movilización. Bien. Antes de terminar, eh, Plinio, te decimos que hoy, que es el Día, del Ambiente, el Día Internacional del Ambiente, El programa empezó con las palabras pronunciadas por Fidel Castro en Río en 1992, que parece más que una premonición, ¿no? De todo lo que él denuncia allí y dice, ya puede ser tarde, en 1992. Y dicho en Brasil que ha estado en el centro, cuando hablamos del Amazonas, cuando hablamos de, de toda la región, cuando hablamos de las inundaciones de ahora de... De Río Grande do Sul, o sea, grandes temas que tienen que ver con el ambiente en nuestro continente están situados territorialmente eh, fuertemente allí en Brasil, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que la, la, el tema de la catástrofe ambiental entró de manera muy fuerte en la agenda nacional. Hoy día ya es un tema que no se puede, digamos, eludir. Hay que enfrentarlo. de manera muy fuerte y, y sin duda alguna la, la crisis ambiental eh, está presente en, en, en, la, en, el, en el sur por las inundaciones en el sudeste por la sequía no en el en la amazonía por la devastación de la floresta entonces este es un problema fuertísimo que no se resuelve en el capitalismo, esta es la verdad sí. y que hay que En el fondo hay que proponer a la sociedad una discusión sobre un otro modo de vivir y un otro modo de producir que tiene en el horizonte el comunismo entendido como una sociedad regida por la igualdad absoluta. ¿no? Porque sin esto la sociedad queda atrapada en administrar la barbarie ambiental, sí. o sea, ir más despacito hacia el abismo, cuando en realidad lo, lo importante sería evitar el abismo uh -huh. y, y, y Ángeles, tienes toda razón cuando te recuerdas de Fidel ¿no? que ya lanzó el problema hace mucho tiempo atrás, pero estas semillas, digamos en algún momento van a aflorar sí. Bueno, te, te comentamos a Plinio también que estamos hablando de trabajadores, estamos cerrando ya el espacio, pero estamos viendo, eh, la prensa uruguaya en internet está actualizando, eh, hoy había una movilización de los trabajadores de, del mar, ¿no? De la, la pesca, pesca, trabajadores de la pesca, con los que hablamos hace un rato, nada más. Eh, hace un rato hablamos y se concentraron frente al Ministerio de Trabajo y se están difundiendo escenas de la policía apaleando a estos trabajadores Esto ocurrió que hace seis hace meses minutos. que no pueden trabajar. Está toda la flota de pesca parada en nuestro país, flota privada, ¿no? Y eh, acaba de haber represión ante ellos en el Ministerio de Trabajo aquí en la Ciudad Vieja de Montevideo. Vamos a, a buscar detalles para, para ampliar de eso. Es lo que faltaba sí, también el que faltaba. en el panorama político de la campaña electoral en nuestro país. Un abrazo grande, Plinio. Oh. Gracias, como siempre. Un abrazo, Hernán. Cuando a la burguesía solo le sobra fake news hmm. y represión, es porque ya no tiene lo que ofrecer sí. uh, a, la, a la población. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Abrazo, abrazo. Grande, saludos. saludos.